Pensamos que es necesario. Hace muchísimos años que estamos con una ordenanza no actualizada, de, de muchos años de casi que de arrancada. Y bueno, a h í venimos a ver si, si podemos lograr lo que ya estamos、eh, haciendo, digamos, en la calle con, lo, con nuestro trabajo. Y、Ajá. queremos que se, se, se estampe en la ordenanza para estar bien en ordenanza, ¿no? El, El, reg el reglamento, digamos.、Bien. Un tema que trae algo de controversia tiene que ver con la licencia, qué hacer con la licencia.、Claro. ¿Cómo es ahora un, un propietario de Remise? ¿Qué hace con, con la licencia? ¿La puede transferir? ¿La puede vender? No,、eh, no se puede ni transferir, no se puede ni vender. Eso también es lo que por ahí、eh, ponemos en uno de los puntos que, que van, a, van a charlar, van a ver si lo pueden aceptar o no. Y bueno, vamos a ver si podemos lograr eso. Bueno, y muchas si cosas si, más. Vengo con buenos ojos que se pueda transferir una licencia una vez que la, la t i e n e ya. Disculpame, no te entendí. La... Si v e n con buenos ojos que se pueda transferir una licencia de taxi o remisión. Sí, sí, sí, sí, sí, uh, uh, sí, más vale. A eso venimos a charlar para que nos entiendan.、Eh, ¿De qué queremos、eh, que, que se haga con esto? De poder transferirla. Es un bien necesario, digamos. Bueno, pero la, la oposición dice que así se puede prestar a que sea un mercado directamente de compra y venta y que se arme atrás un negocio más allá de una cosa que tiene que ver con transporte público. ¿Qué, ¿Qué te parece? No, está la, está, va a estar a la vista, aparte. O sea, está. Ningún titular de taxi o de remis, como somos nosotros,、eh, somos ricos. <risa> Tenemos empleado, s la luchamos todos los días, como cualquier empleado. Y acá no sacas ningún, ningún beneficio, solamente trabajo, mano de obra y laburo todos los días. ¿Esto no puede prestarse a que haya más taxis truchos remises truchos en Santa Rosa?、Eh, los hubo, los hay y los va a haber. Nosotros, medio como que Transporte y otras direcciones、eh, tomaron c a r t a en el tema y lo, lo solucionaron, pero bueno, siempre hay, siempre va a haber ahí. A nosotros nos molesta un poco y otro poco no, porque. Hay, hay laburo para todos. Si salías a laburar, hay laburo para todos. ¿Podríamos explicar、eh, bueno, cuál es la situación, digamos, en qué medida los perjudica no poder, por ejemplo, transferir o vender una licencia a ustedes como remisero? Y, por ejemplo, te llevas,、eh, te llevas un problema.、Eh, yo, por ejemplo, no quiero seguir más.、Eh, tengo que、eh, indemnizar un chofer o dos. Me lleva muchísima plata,、eh, quizás el auto y un poco más, y es lo único que me queda. O sea, el aporte jubilatorio, como monotributista, que es mínimo, no tengo tampoco los años para jubilarme, y nada, quedo ahí, quedo después de 25 años, o 26, algunos, o 27, me quedo como、La、que, claro, como, como que fui un chofer. ¿Puedo mantenerlo o transferirlo implicaría, digamos, en ese sentido, evitarte estas situaciones? Exactamente, sí, sí, exactamente.